La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño. Pues ya estamos eh, preparados para afrontar la recta final del programa La Glorita de este viernes 29 de julio hablando del Festival de Guitarra Ciutad de Elche. Cuesta, cuesta cortar esta esta interpretación magnífica de Álvaro Piarrí. El Festival de Guitarra Ciudad le debe mucho a este maestro. Su participación desde hace años le ha dado proyección internacional a este certamen ilicitano y una continuidad que ha llegado en 2022 a su 24 edición. Pierri es ya una leyenda de la guitarra, procede de una familia de músicos y con cinco años ya comenzó a estudiar guitarra con su tía y piano con su madre. Estudió en la Universidad de Montevideo y tuvo grandes maestros. Ha realizado numerosos conciertos como solista, y con orquestas de todo el mundo, ofreciendo actuaciones con otros destacados músicos que también son leyenda. Aclamado por el público y por la crítica especializada, ha ganado premios de gran prestigio en diversos países, pero el mayor de ellos es el aplauso del público, que se queda embelesado por esta música. Y el de sus alumnos, porque Álvaro Pierri sigue impartiendo clases magistrales allá ...donde le invitan... ...muy buenos días Álvaro... ...Hola, buenos días... ...¿qué tiene, qué tiene la ciudad de Elche... ...qué tiene este festival de guitarra... ...que usted está pegado a él... <risa> ...tengo en realidad un, una... ...es una buena pregunta en realidad... ...porque eh, el festival en sí... ...ya sería suficiente como atractivo... ...puesto que el festival... ...además yo he acompañado... la evolución del festival que ha sido siempre a cada año renovándose y a cada año con nuevos, nuevas ideas, nuevos alumnos, nuevos colegas. Y he tenido la suerte de que me han invitado, siempre. Y eh, como es un poco un credo para mí también estar buscando y renovando aquí la vida. este el, eh, Además, el, el digamos, la circunstancia eh, del festival mismo ha generado muchas uh, amistades. Amistades profesionales y amistades personales. Y esto es muy interesante, porque yo no vengo aquí a él es como que, bueno, si, si no vengo como no sucedió ahora durante este periodo de pandemia, es que me parecía muy, muy raro en mi vida, no venía a él. Es verdad, ya, ya le, es como si le faltara algo en su vida, el cheque. Exactamente. Pe, pero los organizadores del festival dicen que ustedes, los concertistas, los que interpretan la guitarra, eh, el claustro de San José, que es allí donde actúan, Tiene algo especial porque este año lo han podido recuperar. ¿Qué tiene el claustro? ¿Qué tiene el claustro de San José para usted para como maestro que es de la guitarra? Porque bueno, hace, pero... hace sonar también a la guitarra española. Bueno, es que el, el, el claustro es muy bonito y la acústica para guitarra es muy bonita por las dimensiones que tiene y es, estar en ese entorno es, es muy muy muy bonito. La guitarra suena muy naturalmente. O sea, es, eh, pues la guitarra no es un instrumento como la trompeta o como el violín, que, bueno, puede sonar en grandes salas sin, sin problema. El, la, la guitarra siempre tiene que, que estar en salas que suenen bien, ¿cierto? Entonces, eh, el claustro es así. <risas> eh, Álvaro, ¿y...? ¿Qué me puede contar de las clases magistrales? Porque usted, aparte de ofrecernos los conciertos cada vez que viene, también aprovecha y da esas clases, esos cursos de guitarra. Eh, ¿qué, sí, eh, eh, na nada más empezar un curso o, o una clase, ¿usted qué dice a los alumnos? Primero los, los oigo y luego les pregunto qué, qué les parece lo que han hecho. Porque es lo más importante, o sea que si ellos pueden, además de tocar, si sí pueden explicar algo de lo, de lo que toquen. Y eso establece para para el alumno y para mí, digamos, somos, eh, somos lo mismo. Mm. O sea, el, el alumno y, y el maestro, digamos, en realidad lo único que tenemos son experiencias diferentes. Y, bueno, uno, uno tiene más edad, entonces tiene más, más experiencia. ¿Y, entonces, y... La, la realidad es que lo único que hay que es primero entender cómo la persona funciona lo, lo más rápido posible y tratar de ayudar en su desarrollo, en la comprensión de las cosas, abrirle puertas para que la persona pueda tener elementos para su propio camino. ¿no? ¿Y qué hay de sus alumnos? Eh, ¿Cómo terminan? El, los pobres terminan aburridos. Mí. <risa> no, pero ¿y en sus carreras han podido triunfar? Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que estoy muy muy orgulloso y, y, y muy eh, contento porque la mayor parte eh, o, o hacen carreras de solista o de, de, de camerista, la mayor parte siempre, siempre que lo, lo desean encuentran eh, lugares donde enseñar, conservatorios o universidades. Eh, ahora, en, en los últimos dos meses, tres alumnos míos se han convertido profesores de universidad. Me ¿No? parece una maravilla. Y bueno, así y así va. Y aquí, por ejemplo, eh, seguidamente cuando vengo, siempre estimulo a algunos de, de mis alumnos para que vengan, porque a mí me parece muy muy importante que, que la, la gente vea diferentes puntos de vista de, de, sobre lo que van a hacer. Pues, y no, no es porque sean mío, o sea, alumnos míos en Viena, Que, que, que lo voy a dejar ahí, eh, encerrado, solo, solo oyendo lo que le tengo que decir. O ahí, sea, al revés. Con, continúa en la Escuela de Música de Viena. Sí, sí, sí. Y por muchos años más. Álvaro, pues yo voy a copiarle su pregunta, me ha encantado. Sí. ¿Y qué le parece todo lo que ha hecho usted? <risa> me parece bastante bien y al mismo tiempo me me queda mucho, con mucho, mucho siempre el tintero, como decimos, ¿no? Porque siempre estoy queriendo hacer mucho más de lo que uno puede hacer, porque el día tiene 24 horas y, bueno, así la vida, ¿no? Pero, bueno, y, y, hay, y, hay que ir buscando. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Tiene tiempo para innovar? ¿Qué, qué, qué es innovar? Cuando le pregunto qué es innovar en, en la guitarra española, ¿qué es? Bueno, innovar yo, yo creo que simplemente eh, buscar, llegar más lejos si eso es posible, es intentar comprender qué podría ser más lejos, pero todo esto está basado en la experiencia y la experiencia está basada en las tradiciones, porque las tradiciones fueron de gente que también hizo esto o sea, la, la historia de la música, la historia de la guitarra, la historia de la humanidad, es una historia de búsqueda, y bueno, sí. así es. Es impresionante cómo cuida de sus alumnos y cómo cuida de sus maestros y de, sí. de de quienes estuvieron antes que usted. Pues vamos a hablar de un concertista alicantino, José Tomás, eh, que ha sido sí. protagonista en esta edición. ¿Qué le parece? Eh, bueno... Eh, ¿Esta tierra puede dar talentos como José Tomás? Mire, eh, sinceramente José Tomás ha sido una gran excepción en la historia de la guitarra, porque él habiendo tenido acceso a los grandes maestros de su época, él mismo fue, creo que yo como maestro, fue mucho más maestro que su maestro. Y eso fue muy, muy interesante, porque él volcó toda su inteligencia y toda su arte y toda su inspiración a realmente enseñar lo mejor que se podía en esa época, y yo creo que ha sido un, un gran ejemplo que habría que realmente mostrar mucho más al mundo. ...porque aquí en España José Tomás es muy conocido... ...en otros países también... ...pero creo yo que la dimensión de lo que José Tomás a, a hizo... Eh, ...tendría que ser muchísimo más respetada y conocida... ...y si eh, en, en lo que a mí respecta siempre estoy hablando de José Tomás... O sea, ...es uno de los hitos de la historia de, de la guitarra... ...y de la evolución de la guitarra en el siglo XX... ...¿y, y cómo ve la evolución de la guitarra española en este siglo XXI?... Bueno, eh, es una, una evolución fantástica porque el siglo 21 es como bueno, consecuencia de, del 20 y del 19 y del 18, pero <coughs> justamente los medios de comunicación de los cuales disponemos y que utilizamos a, a diario, ¿no? en internet, o sea, sea con consumo, con, con WhatsApp o con, con lo que sea, es eh, en, en la pandemia lo lo vivimos tan profundamente, ¿no? O sea, podemos comunicar en una cantidad, en una calidad y con una velocidad que nunca se dio antes y eso hay que aprovecharlo, porque eso nos, nos hace nos hace ir más rápido, pero en el buen sentido de la velocidad, ¿no ¿cierto? O sea, no no no en el mal sentido de querer hacer rápido rápido, no no, en el sentido claro. de poder aprovechar esa increíble biblioteca que es el mundo, ¿no? Y que está accesible. Pues yo aprovecho que está usted en Elche, mañana termina el festival anoche, tocó usted en el claustro de San José. Qué opinión tiene del público, del público que, que cada año viene, viene a verlo. Maravilloso, y, y realmente es una, decir, es una es una relación personal hasta con la gente con la cual no, no he podido casi nunca hablar, pero o sea, cuando yo yo considero que cuando subo a, a un escenario, cuando estoy tocando un concierto, estoy tocando con el, con la gente que está ahí o sea, estamos tocando todos juntos porque es, es, es un momento que estamos compartiendo si yo soy el que mueve los dedos más o menos uh, eh, pero en realidad la, las cosas suceden y la digamos la interacción entre el público y, y el artista es fundamental y, y eso se da no se da siempre o sea no, no, no es una casualidad o no es una excepción pues la, la, uh -huh. y es esa relación entre el público Esa, digamos, el ir y venir permanente de la, de la, digamos del vínculo lo hace a uno reaccionar y, y viceversa. O sea, estamos todos tocando juntos. Pues usted me está definiendo así de sencillo lo que es el éxtasis cuando se alcanza en un, un concierto. Álvaro Pierri queda ¿queda nada? Un fin de semana para llegar a las fiestas de agosto. Usted sabe que tenemos aquí el patrimonio... Eh, ...de la humanidad del misterio... ...el 13 de agosto... ...bueno el 11 empiezan los ensayos... ...el 14 y el 15 a puertas abiertas... ...va a tener Ojalá tiempo... ...eso es lo que le iba a preguntar... cómo tiene tantos amigos... ...no puede quedarse... ...lamentablemente tengo que irme... ...porque tengo otros lugares para, para ir a tocar... ...pero... O sea, ...ahora ahora luego me voy a Brasil y a Canadá... Y bueno, ...pero... ...a cada vez que puedo vengo... ...porque me encanta me encanta el lugar... y Los uh -huh. Amigos aquí en Elche y en los alrededores, de maravilla espacante, Murcia. O sea, que se marchan, se marcha hoy, se marcha mañana, ¿cuándo se va? Sí, va pasado mañana pasaba mañana, todavía le queda algo para disfrutar ¿qué tiene previsto ver en elche ¿qué es lo que le gusta cada vez que viene? ¿qué le pide a los organizadores? llévenme a un sitio, eh, quiero tomar el arroz con costra ¿Qué, ¿qué es lo que pide? ¿usted qué pide? porque yo lo veo muy humilde ¿eh? donde no tienen hospedado? donde lo tienen a usted hospedado? Eh, estoy aquí en el hotel en el, el, el centro aquí ah, vale. en el, bueno, en un hotel urbano ¿no? en el centro de la ciudad En el centro, es que, me, que me encanta, y ya conozco, conozco bastantes de los de los restaurantes y de cafés por aquí, y ellos ya saben, y, y ya, bueno, todos sabemos a, a dónde nos gusta ir, ¿eh? y vamos siempre a esos lugares, los cultivamos con, a, con amor y cariño. ¿Y, <risa> y, ¿Y la guitarra la lleva consigo, o no? O esa ¿cómo? Sí, ahora mismo estamos saliendo, dentro de dos minutos estamos saliendo con la Es la, verdad, la es clausio. cierto, tiene usted clases, tengo que poner el punto final, solamente... Ah, yo... no, no, no, no, no, no hay problema, no hay problema. <risa> seguro, es que quería preguntarle <risa> su vinculación con sus guitarras, usted tiene guitarras de más de seis cuerdas, de siete, de 8 de diez, eh... sí, ¿Sí? sí. sí. ¿Y, y sus luthiers, ¿siguen teniendo luthiers, sigue habiendo luthiers en el mundo? Sí, sí, sí, maravillosos, sí. maravillosos. Maravilloso. Anoche toqué con una, una guitarra relativamente nueva mía, que es de un luthier alemán que se llama Antonius Müller. Y um, es interesante descubrir un instrumento, porque cada instrumento puede ser muy parecido con los otros, tener digamos en principio eh, la misma cantidad de cuerdas y las mismas dimensiones y todo eso. Pero cada cada instrumento es diferente y son diferente y reacciona diferente y es muy interesante de descubrir también le pone nombres a las guitarras porque por lo que ha dicho tiene que le pone nombre <risa> en realidad no en realidad no pues es Yo lo que, que, que le falta es lo que le falta de verdad <risa> no porque para mí las guitarras tienen el nombre del ah, y, y claro. a, a veces a veces le digo bueno la, la morenita o la clarita o algo así pero Porque en realidad la, la, los instrumentos que tengo son, son, en general, tengo dos o tres de, de cada de Entonces los tengo que identificar así, por el color que les va a quedar. Pues, eh, eh, Álvaro, eh, yo sé que el éxito de, de todo es, eh, primero, tener de una carrera brillante como la suya, es tener talento, luego esfuerzo, trabajo, eh, ganas de interés, ganas de conocer, innovar. Pero creo que oyéndole, creo que su éxito también se basa en que usted... ¿Es feliz? Intento. Mm. Lo intenso. Se Hay entiende. que intentarlo siempre, ¿no? Ya. A veces cuesta. <risa> pues, Álvaro Pierri, nos ha dado, ha dado usted un trozo de felicidad con su participación y sobre todo con el concierto de anoche. Es usted muy gentil. En, muy, el, muy gentil. en el claustro de San José. Vamos a quedarnos con su música. Bueno, Gracias. un gran abrazo. Un gran abrazo. All uh right. -huh.